Cuentos de hadas españoles El castillo bajo el mar Érase una vez una pequeña isla de marineros y pescadores Gobernada por el rey Mandri Los habitantes de este reino podrían haber sido los más felices del mundo De no ser por su gran enemigo ¡Esto no puede ser! ¡Es el príncipe del castillo bajo el mar! ¿Qué ganará molestándonos tanto? ¡Rápido! ¡A la orilla! ¡Me prisa! Oh, ¡Parece que he atrapado un gran pez! ¿Qué es esto? Oh, oh, ¡Socorro! ¡Es otro de esos monstruos del malvado príncipe del agua! La semana pasada, el Príncipe del Agua atacó nuestra barca cinco veces, Alteza. Alteza, todos nuestros intentos de encontrarle y detenerle han fracasado. Tranquilo, padre. Yo lo encontraré y lo detendré. Leeré todos los libros que haya sobre su magia y cuando crezca, me vengaré por todos los problemas que le ha hecho pasar a nuestra gente. El principito estaba tan determinado a enfrentarse al malvado príncipe del agua que el príncipe del agua empezó a asustarse. Unos días después, el principito estaba navegando por el mar. Y entonces, el príncipe del agua formó tales olas en el mar que el bote del príncipe se hundió. Aunque le permitió al resto de chicos nadar hacia la superficie del agua, sujetó con fuerza al principito y se lo llevó hasta su palacio. Todo el reino se horrorizó al saber que el principito había sido secuestrado. Todos cayeron en desesperación. ¿Es así como va a ser siempre? ¿Sufriremos sin culpa alguna a manos del malvado Príncipe del Agua? Nunca le hemos hecho daño. Solo queremos vivir en paz en nuestra preciosa isla. ¿Por qué le gusta tanto herirnos al Príncipe del Agua? Ha sido el miedo, pues pensaba que el principito crecería y lo derrotaría Lo que significa que sí hay alguna manera de vencer al Príncipe del Agua ¿Cómo consigues ser siempre tan positiva, Merlina? ¿Quién descubrirá la forma de derrotar al malvado Príncipe del Agua? Ojalá yo pudiese, pero tranquilo, tío La naturaleza siempre ayuda a aquellos que nunca han herido a nadie Y es seguro que el Príncipe del Agua no es tan malvado ¿Cómo puedes decir eso, Merlina, con todo lo que ha hecho? Bueno, el Príncipe del Agua ha hundido nuestros botes y nos ha asustado con sus monstruos Pero nunca nos ha hecho nada de forma mala Es decir, los isleños estamos muy acostumbrados al agua Y podemos permanecer en ella durante muchas horas como peces Así que lo que el príncipe del agua hace solo nos asusta o nos molesta Pero en realidad no nos quiere herir Seguro que nuestro príncipe está a salvo con él Creo que el príncipe del agua se siente demasiado solo Ojalá lo encontrásemos para poder hablar con él Solo Merlina podría ver bondad en el malvado príncipe del agua De verdad, tu compasión es sin igual el gran sabio del reino se había encerrado en una cueva. Se estaba leyendo los libros de magia para encontrar la forma de derrotar al malvado príncipe del agua. Finalmente encontró la respuesta. Salió de su cueva y sin decir una palabra se dirigió hacia donde vivía Merlina. El gran sabio llegó a la casa de Merlina Su padre, el marinero Rivan, estaba allí Rivan se sorprendió al ver al mismísimo gran sabio en su puerta El gran sabio en persona, adelante señor Decidme, ¿qué puedo hacer por vos, señor? Me gustaría que hablásemos sobre vuestra hija Merlina. Necesitaría que rescatase al príncipe. Pero es solo una niña, señor. ¿Cómo podría ella encontrar el palacio del malvado príncipe del agua cuando ni los hombres del rey lo han conseguido? Llevo mucho tiempo estudiando las leyendas del Príncipe del Agua. El Príncipe se alimenta de la energía del miedo y el ensañamiento y necesitamos a alguien como vuestra hija para derrotarlo. No consigo entenderlo. Os preguntaré tres cosas sobre vuestra hija. Una, ¿ha herido Merlina alguna vez a alguna criatura? Nunca. No creo que haya hombre, mujer, niño, planta o animal que pueda decir que mi Merlina les ha hecho daño. De hecho, cree que incluso el príncipe del agua no es malvado, sino que está solo asustado. ¡Excelente! Segunda pregunta. ¿Cree Merlina en el poder de la bondad y la esperanza? Oh, sí, siempre dice que la naturaleza ayuda a quienes no hieren a los demás. De hecho, está segura de que hay una forma de rescatar al principito. ¡Perfecto! Y tercera pregunta. ¿Alguna vez en su vida Merlina se ha asustado? No, no lo creo, porque... Confía en la naturaleza y en las personas, nada la asusta nunca Además, siempre dice la verdad, por lo que no tiene nada de qué preocuparse ¡Llamadla! Eh, muy bien, M -m -m Merlina, Merlina, ven aquí, hija Sí, padre, oh, buen día, señor Buen día, Merlina. ¿Os gustaría rescatar a nuestro principito? Señor, eso sería un honor. P Pero el malvado príncipe del agua estará bajo el mar. Si el príncipe del agua quisiese herirnos, lo habría hecho de formas más devastadoras. Creo que solo está asustado y aislado. Además, ¿por qué debería asustarme? Conozco el mar y sus criaturas son mis amigas. ¡Oh, queda acordado! Tendréis que ir a rescatar a nuestro principito ¡Claro, señor! ¿Pero cómo? Eso no puedo saberlo Pero cuando estéis en el agua Vuestra compasión, bondad y valentía Os mostrarán el camino Y al día siguiente, todo el reino acudió a la playa a ver cómo Merlina se tambullía valientemente en el mar para encontrar al Principito. Pronto llegó al palacio del Príncipe del Agua. La primera puerta del palacio estaba hecha de rocas y protegida por dos gigantes. Vieron a Merlina y la detuvieron. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¡Soy Merlina! Y vengo del reino de la isla de la superficie He venido a rescatar a nuestro príncipe <risa> Merlina nunca diría mentiras Pero los gigantes no se creían que el rey de la isla Hubiese enviado a una niña a rescatar a su querido hijo y como los hombres del rey de la isla habían fracasado no pensaban que una niña consiguiese herir al príncipe del agua de forma alguna así que se rieron y la dejaron pasar La siguiente puerta era una burbuja de agua gigante Ahora Merlina veía el palacio a través de ella Parecía que el palacio estaba hecho solo de burbujas de agua Pero esas burbujas tenían forma de grandes paredes, altas torres y pilares Que estaban protegidas por la puerta burbuja En cuanto Merlina la tocó, la burbuja se la tragó Cualquiera se hubiese asustado al verse atrapado en una burbuja Pero la fe de Merlina se mantuvo intacta El agua es naturaleza Y la naturaleza siempre ayuda a quienes no hieren a los demás En cuanto Merlina dijo aquellas palabras con toda la fe y convicción de su corazón La burbuja estalló Y con ella también empezó a hacerlo todo el palacio El príncipe del agua se aterrorizó al ver las torres y las paredes de su palacio explotando Merlina nadó hacia él el príncipe del lago empezó a escapar. Nunca pensó que su palacio mágico sería destruido por una niña que había eludido a sus gigantes. Antes de que consiguiese escapar, Merlina lo llamó con amabilidad. Príncipe, no te vayas. Podemos ser amigos, ¿sabes? ¿Amigos? ¿No tienes miedo de mí? ¡Ja! Que el que tiene miedo eres tú de mí Pero sé que no eres malo, seguro que no Si hubieses querido herirnos, le habrías hecho daño a nuestro príncipe ¿Aún crees que no soy malvado? ¿A pesar de los problemas que he causado a tu gente? Creo que simplemente estás solo, ¿verdad? ¿Quieres amigos? ¿Quién va a querer ser mi amigo? Todos creen que soy malvado Ven conmigo y verás el precioso mundo de ahí arriba Ningún isleño te hará daño, prometido Nunca nadie ha intentado entender por qué me comporto así Tú eres la primera persona del mundo que me ha tratado con bondad ¿Ves? Si alguien te molesta, es posible que sencillamente se sienta solo Y que no sepa cómo ser un buen amigo Intenta hablar con él, al igual que hizo Merlina con el Príncipe del Agua. Y al igual que Merlina tuvo fe en que la Madre Naturaleza siempre ayuda a quienes no dañan a los demás, lo cual la hizo valiente, ten tú también fe en que si eres bueno, finalmente te ocurrirán cosas buenas. Intenta entender por qué una persona se comporta de una forma concreta en lugar de odiarla o de tener miedo. El mundo necesita personas comprensivas, no personas que juzguen y se peleen.